es necesario adoptar iniciativas firmes iniciativas atrevidas para cerrar definitivamente este escenario abrir un escenario basado en la en las soluciones basado en el reconocimiento basado en el respeto de los derechos saben que la izquierda está dispuesta a hacer oferta política sabe que está dispuesta a dar nuevos pasos sabe que está dispuesta a comprometerse con vías con realidades que den pie a la apertura de esa nueva realidad y a eso a eso se le está respondiendo mediante la represión